Alegan que no resucitarán Diles Oh Muhammad Por Allah que resucitarán Y después se les informará De lo que hicieron Y eso Es fácil para Allah Crean Pues en Allah En su mensajero Y en la luz que él ha revelado El Corán Y Allah Resucitará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 No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. Y en él depositan su confianza los creyentes. Oh creyentes, entre sus esposas e hijos pueden tener enemigos que los alejen o distraigan de la obediencia a Alá. Tengan cuidado, pues más si los perdonan, los disculpan y pasan por alto sus errores. ¿Sefan qué?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 Y a quien es Allah libre de la avaricia y del egoísmo, esos serán los triunfadores. Si ofrecen a Allah un préstamo generoso, contribuyendo con sus bienes a su causa, Él se los devolverá multiplicado con creces y los perdonará. Y Allah es agradecido y tolerante. Él es el conocedor absoluto del Ghaib y de lo manifiesto. Y Él es el poderoso el sabio